Descárgate nuestra aplicación. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Expoliva o 2025, Jaén abre sus puertas al mundo para celebrar el producto que nos conecta con nuestra historia y nos impulsa hacia el futuro. El aceite de oliva. Innovación, tradición y calidad en la mayor feria internacional de la industria del olivar. Expoliva. o Del 14 al 17 de mayo en Jaén. ¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por c euros? r o e Si eres autónomo o pime, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro, gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo. Concert Music Festival, el festival número uno del país, julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Pecos 25 de julio y 14 de agosto.、Si、todo, Los Secretos 13 de agosto y muchos más. チキンメイティアブリアイウダー。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 Restaurante Montetradición. Sabor auténtico sin horarios. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Montetradición. El restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.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 c i n c Oceanos o Boutique de Congelados abre dos nuevas tiendas en Sevilla, en Camas y Alcalá de Guadaíra. Hasta el 3 de mayo, pechuga de pollo a 4,25 el kilo y langostino banamey 60-70 piezas a 5,50 el kilo. Y por cada compra de más de 20 euros te regalamos un vale de 10 euros. Solo en los nuevos c i n c Oceanos o de Camas y Alcalá de Guadaíra. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Apagón masivo generalizado en nuestro país, afectando a millones de ciudadanos, interrumpiendo servicios esenciales y alterando de forma brusca nuestra vida cotidiana. Estamos contando en los sitios que va llegando la luz. Me estaban comentando hace un momento en Mayrena de l a l j a r a f en Sevilla, que llegaba en algunos sitios también, parece de la parte de Churriana, en Málaga,、eh, al parecer también. Pero vamos a seguir、eh, haciendo una ronda. Por nuestras emisoras, por toda Andalucía. Vamos hasta Cádiz. Lorenzo Benítez, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en Cádiz Capital y en el ámbito de la bahía de Cádiz, de momento no tenemos confirmación de que esté llegando el suministro eléctrico a ningún municipio. El Servicio Andaluz de Salud ha confirmado que los grupos electrógenos de los principales hospitales de la comarca, el Puerta del Mar y Puerto Real, están funcionando. correctamente y sostienen、eh, eh, toda la que es la dinámica el trabajo en los hospitales、eh, de la bahía、eh, sí que hay trenes que quedaron detenidos este mediodía y sin salida en diversas estaciones y el tranvía el tranvía metropolitano que u n e chiclana san fernando y cádiz se quedó paralizado y allí sigue en el centro de san fernando en cuanto al tráfico como estamos contando en otros municipios andaluces está siendo fundamental la labor que desempeñan en las carreteras, en las vías, en la policía local, como es en el acceso principal、eh, a través del segundo puente de la Bahía o el acceso a través de San Fernando a la capital angaditana.、Eh, también ha habido una actividad intensa en las últimas horas de los bomberos en el rescate de personas que han resultado atrapadas en ascensores en diversos en bloques de edificio. Lo que sí hay que destacar también es、eh, el civismo, la prudencia y el sentido común que de momento,、eh, menos es la información que nos llega hasta ahora y lo que estamos viviendo en las calles de la ciudadanía especialmente para que la regulación del tráfico no cause ningún accidente grave y eso se está viendo especialmente en los pasos de peatones donde、eh, a, pese a que no funcionan los semáforos、eh, tanto los conductores como los propios peatones están manteniendo ese cierto orden que se puede en estas circunstancias y también、eh, que sepamos también hasta ahora hay tranquilidad y normalidad dentro de, de lo que se puede tener En este momento,、eh, en las tres cárceles, un lugar muy sensible del puerto、uh -huh. de Santa María,、eh, con sistemas alternativos de emergencia para estos casos,、eh, donde la vigilancia, como es obvio, y la seguridad es algo、eh, fundamental. Así que, de momento, la situación en general, el balance, pues, pese u p s e a todas las molestias, está siendo bastante bueno y sin incidencias graves. Muy bien, Lorenzo, lente. Muchísimas gracias, línea abierta. Cádiz,、eh, estamos á、eh, b llevándoles de primera mano cómo se está viviendo e Esta situación en Andalucía estamos estableciendo conexión con nuestras emisoras en distintos puntos. Vamos hasta Jaén Lola Ruiz. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo ahí? Buenas tardes, Mariló. En Jaén, la situación del apagón se está llevando con relativa tranquilidad. Ha habido personas atrapadas en los ascensores que los bomberos han ido liberando. Se desconoce de momento el dato exacto. Los hospitales y servicios de emergencia sí están funcionando con grupos electrógenos, aunque se han suspendido algunas operaciones. La mayoría de los comercios han cerrado y los grandes supermercados que tienen grupos electrógenos sí están abiertos. Los niños y jóvenes han, han salido de clase, pero aún no se sabe si mañana van a acudir v a n a acudir a ella. Lo que sí, los comedores escolares han funcionado con normalidad. No ha habido incidente. Para mañana, una cosa que estaba prevista, para mañana está prevista la visita de los Reyes de España a Jaén con motivo de la capitalidad de los 1.200 años de Jaén. Y aún no se sabe si por motivos de seguridad esta visita sigue en pie o, o se anulará. Se han, formado, se han formado largas colas en las panaderías. Y la policía local a e s t ahora sigue regulando el tráfico y de momento no hay grandes incidentes. Pues eso es lo que está ocurriendo en Jaén. De Jaén vamos a Almería. Lola López, ¿cómo se está viviendo ahí? Lola. Hola, buenas tardes. Pues echando mano de la paciencia a la espera de que se restablezca el suministro eléctrico, aunque con alguna incidencia, por ejemplo, a esta hora, afección del tráfico en el kilómetro 789 de la A7, en Castel del Rey, al kilómetro 791, en la Garrofa, apenas 3-4 kilómetros de la capital, por un accidente múltiple. Y es que nos dicen que no se pueden comunicar para que acudan las grúas para retirar los vehículos accidentados por la falta de, de, de telefonía. Así que un problema、mmm, que, que estamos viendo patente、eh, después del apagón. El tren Albia, que debía salir a las 4 y 10 de la estación de Atocha y que llegaría a Almería a las 11、eh, de la noche, no está circulando, como ya venimos contando, ya que Renfe, a petición de los cuerpos de seguridad, ha desalojado las estaciones de Atocha y Chamartín y se han evacuado todos los viajeros de los trenes. Estacionados en esas estaciones. Y en cuanto a las comunicaciones por barco, no hay、eh, desde el puerto de Almería、eh, durante la s jornada, s son por la mañana o por la noche, pero nos recuerdan que el control del tráfico marítimo tiene generadores que garantizan el servicio. Desde AENA nos confirman también que los vuelos desde el aeropuerto de Almería operan con normalidad. Lo que sí hay, según van pasando las horas, ya más de cuatro, desde ese apagón, es preocupación en poder contactar con familiares. con amigos sobre todo con personas mayores con hijos que no se pueden localizar porque muchos no tienen whatsapp y a otros tampoco les funciona llevo ya unas cuantas horas intentando localizar a mi hija que está en oporto y venía precisamente esta mañana en avión aquí a madrid y no y nada que no que no puedo localizarla no puedo hablar con ella no sé nada Y nada, sí, bastante preocupación. Por lo demás, sí, la, la, tengo la familia bien, he podido hablar con algunos, con la mayoría, pero ya digo, mi hija la tengo. Totalmente inlocalizable. Y como en todo sitio, muchas llamadas a los bomberos por personas que se han quedado encerradas en ascensores, en garajes. Desde los parques de bomberos apenas nos pueden atender porque dicen que están todo el tiempo atendiendo estas emergencias. Los hospitales, las fábricas, otros establecimientos que tienen grupos electrógenos o sistema de alimentación ininterrumpida están funcionando, como es el caso de los supermercados, donde sí hemos podido ver muchas colas este mediodía También、eh, pues、personas que han tenido que salir antes de los trabajos porque, claro, al no tener luz, hoy、pues、se ha salido del trabajo un poco antes. Sí, estamos un poquito como asustados, yo creo que todo el mundo. Pues si no hay agua, no hay energía, la verdad es preocupante. Pues en estos momentos no pude continuar en la parte laboral, estábamos haciendo reconocimientos médicos y no pudimos continuar. Y así seguimos a la espera de que se pueda restablecer la electricidad y la conexión telefónica. Pues así seguimos a la espera y nosotros desde aquí contándoles cada detalle. Nos acercamos a las cuatro horas del apagón. Almería, Lola López, acabamos de hablar con ella. Granada, Luis López. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en este momento tenemos esas informaciones que también coinciden con los compañeros. No hay salidas ni llegadas de ferrocarriles a la estación de Andaluces. Igual pasa en la estación de autobuses de la zona norte, totalmente paralizado y decenas de personas pues aguardan una reconexión de los dispensadores automáticos de billetes. En los cajeros de la ciudad pues también se repite esa escena de personas intentando sacar dinero y algunos lo han conseguido. Lo mismo sucede en el servicio del metro. Eso sí que se ha p a r a d o el servicio y se ha desalojado a los usuarios. Usuarios, lo cual está sobrecargando las líneas de buses urbanos. No funciona tampoco el servicio de radiotaxi. Los semáforos han dejado de estar útil, útiles y, por tanto, la policía local se está esforzando, como así lo comentaba Marifran Carazo, alcaldesa de Granada, a Canal Sur Radio. Para regular esos cruces, los principales, con motivo ¿no? pues、de la no, señalización a través de los semáforos, destacar algunos rescates de nuestros bomberos, que también está activado. Pues el plan especial de, de rescate, en concreto en 18 actuaciones de rescates en ascensores, se han desarrollado. Los bomberos también están a destajo en esta tarde tan complicada con los ascensores y esas personas atrapadas. El aeropuerto de momento sí opera con normalidad también gracias a los grupos electrógenos y los hospitales funcionan igualmente con normalidad gracias a esos surtidores automáticos o mejor dicho privados de electricidad. En el、eh, Parque de los Mondragones, que es una de las sedes del ayuntamiento, se tiene ya ese plan de emergencia operativa en fase 1 y destacar pues, en otros ámbitos que Sierra Nevada también cerraba la estación e s t a a mediodía los juicios tampoco se han podido celebrar como en el resto de provincias y la universidad de granada ha suspendido sus clases esto pasaba casi justo después de este apagón estaba esperando a p a s a r un e x á m e n y de repente ya no ya no sigue no hay conexión veo que en la clase de, de enfrente no hay luz y s a l e la profesora diciendo que había un apagón como la clase depende de la presentación que tiene el profesor en la pizarra p u e en s e l p r o y e c t a d o pues no, no hemos podido seguir Y otra incidencia importante, también en muchos colegios la actividad se ha paralizado como es normal y los catering de comedores no pueden servir las comidas en los centros, por lo que muchos padres pues, han tenido que comprarles el clásico bocadillo a los niños, por lo menos pues, para salir del paso en el día de hoy. El turismo pues, muy afectado también, como es normal en esta jornada y en estos días en los que la ciudad está con bastante cuota de turistas y de visitantes y así pues, ha pasado, por ejemplo, en el tren turístico. Con el autobús turístico he escuchado al conductor que le hablaba con las falta mi hija me ha llamado desde barcelona me ha dicho mamá cuidadito con el móvil no envíen muchos mensajes no te suban ascensor y mañana tenemos que recoger el ave Y finalizamos con incidencias de tráfico que parece que no hay. De momento, Natalia,、uh -huh. eh, perdón, lo, lo diré, Marilo, no hay、sí. incidencias en este. Estamos hablando con Natalia, la coordinadora de informativos、lo、de la sé, tarde. Sí, lo sé, lo sé, que es una、sí. tarde muy complicada. Y te he bautizado de nuevo. Perdóname. No te preocupes en absoluto, que sabemos que es una tarde. Bueno, se pueden imaginar cómo están los compañeros, pues todos trabajando con dificultades, porque las comunicaciones ahora mismo, pues están como están, que es lógico. consecuencia de, del apagón y, y bueno es, es lógico que tengamos no solo un l a p s o s miles <risa> muchísimas gracias compañero un abrazo y un abrazo. línea abierta también vamos hasta Jerez cuatro horas llevamos de apagón Juan Carlos Rodríguez ¿qué pasa en Jerez? Hola, muy buenas, pues、eh, buenas noticias, al menos aquí no lo acaba de confirmar además un compañero técnico, que en su casa, aquí en el centro y la, también la de sus padres en la zona oeste de Jerez, ya están retomando la luz, ya bueno, tienen luz de nuevo. Bien, bien, Entonces, bien, aquí tenemos una noticia, sí parece, exactamente.、Uh -huh. Entonces lo que nos hemos quedado sin luz somos nosotros, porque teníamos el sistema de alimentación interrumpidas,、uh -huh. las baterías que nos dan luz, y prácticamente a menos 10 pues ha terminado y ahora mismo estamos, bueno, no oscuras porque tenemos la luz de la calle, pero no podemos utilizar ningún aparato, no podemos o sea nos podemos e s que estás haciendo esta o esta conexión sin luz con, con un quantum si、sí, lo único、eh. la batería del q u a n t u m que estaba operativo y ahí、pues、crucemos los、nosotros. dedos para que te deje acabar s í sí, quería, quería meternos algunos cortes de voz pero no podemos hacerlo no puede ser、pues、por da ejemplo igual, de la alcaldesa、vamos. de la cuéntalo, alcaldesa cuéntalo de、tú. la alcaldesa del、mm. gastor que justo le p i l l ó yendo a madrid en el ave y pues bueno tuvo que bajarse、mm. en, en córdoba y también tamara lozano la La alcaldesa de espera nos ha dicho bueno, que han cerrado el ayuntamiento, que han cerrado bancos, pero que también ellos están muy pendientes porque el miércoles que viene es la feria, empieza la feria, es el día del alumbrao, d imagínate, no apago ni alumbrao, d、mm, por mm -hmm. la verdad que no casa muy bien tampoco. ¿no? No, en fin,、no. aquí el ayuntamiento de Jerez ha activado el plan territorial de emergencias local en situación operativa 1. La alcaldesa, p a r e j o s é García Pelaya, ha convocado de manera urgente al CECO para coordinar diferentes actu actuaciones. Han pedido calma y prudencia y atender únicamente a las comunicaciones oficiales. Por la mañana también se ha reunido para coordinar un poco lo que son los servicios públicos. ¿no? municipales. El aeropuerto de Jerez sí funciona, como en el resto yo creo, por los grupos electrógenos que dispone. No n sucede lo mismo con el transporte ferroviario, que se ha suspendido. El transporte público sí funciona aquí en Jerez, ha cerrado la plaza Bastos por la mañana. Los supermercados que tienen grupos electrógenos o baterías también los mantienen abiertos. La hostelería ha ido cerrando paulatinamente. Ahora por la tarde pues, prácticamente u e s p la mayor parte de los bares están cerrados. Y los bazares sí están abiertos. Hemos visto una curiosidad, que el propietario de un bazarra saca una mesita a la calle pues con los artículos que pueden ser Básicos、Lógico. para el día, n o como velas, claro, como claro, linternitas, claro. en fin, para facilitar al, al consumidor, pues eso, ¿no? No tu, que no tuviera que entrar dentro. También se han suspendido las clases por la tarde en los centros de enseñanza, tanto en institutos como en la Escuela de Idiomas o en el Conservatorio. ¿no? A esto hay que añadir que en Jerez encima estamos en alerta naranja por fuentes v i e n t o s con rayas de hasta 90 kilómetros, se han cerrado jardines, el cementerio, etc. ¿no? Pero bueno, la buena noticia, si a o g u n o s ha comunicado nuestro compañero, es que la luz parece que está volviendo poco a poco en Jerez. Muy、eso、bien, sí, ya te digo,、Juan、en el Carlos, centro en alguna de las casas centro, y en la zona、vale. está en otras.、Uh -huh. O sea que muy poco a poco, mismo, pero parece、vale. que ya ha llegado a unos ¿Sí? puntos de Jerez. Pues buena noticia, compañero, gracias.、Claro、sí, Estamos nada, sí, recorriendo、no. Andalucía, viendo la situación. Establecemos conexión ahora con Algeciras. Ana Torregrosa, Ana, ¿qué tal? Hola, Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí eh, también, eh, como última hora, podemos ofrecer、eh, buenas noticias desde el campo de Gibraltar y es que en Algeciras ya ha regresado. e l suministro eléctrico en la zona centro de la ciudad. También en otros puntos、eh, del municipio a l g e c i r e ñ o como la avenida 28 de Febrero o la zona de Villavieja. En otro municipio, en la línea, está también Mariló volviendo la luz en algunas zonas.、Eh, uh -huh. O sea, que está retornando en algunas localidades、eh, de forma paulatina, pero. En la así, línea, has comentado, ¿no?、Mm. En la línea, en algunas、uh -huh. zonas del、en、municipio zonas. de la línea y también en la zona centro de Algeciras y en otras partes、eh, del municipio algecireño, como la avenida 28 de febrero la zona de Villavieja, por ejemplo, que tengamos confirmado. No obstante, como te decía, la situación、pues、sigue aún siendo complicada. Los ayuntamientos de la comarca mantienen. Un refuerzo desde que se produjo el apagón de sus servicios municipales, especialmente de la policía, para controlar la regulación del tráfico tras la caída de los semáforos. Insisten todos los alcaldes en hacer un llamamiento a la prudencia de todos los ciudadanos. Lo ha hecho así, por ejemplo, el alcalde de la línea Juan Franco, al que podemos escuchar. Desde el ayuntamiento hemos activado el plan de emergencias con protección civil y policía local y se están llevando a cabo las actuaciones. pertinentes para controlar fundamentalmente el tráfico y situaciones de riesgo que puedan darse. Me gustaría aprovechar este momento para pedirle a todo el mundo calma, serenidad, que eviten desplazamientos innecesarios. Ese llamamiento de todos los ediles de la comarca y estamos también,、eh, Mariló, atentos、eh, a uno de los puntos neurálgicos de la comarca, el puerto de Algeciras. Funciona desde el apagón con grupos electrógenos,、eh, pero por ejemplo en las terminales、eh, de contenedores la carga y descarga de mercancía en contenedor está paralizada en estos momentos. Sí está operativo el traslado de mercancías en camiones a través de ferries desde el puerto de Algeciras.、Eh, la autoridad、eh, portuaria mantiene activado el plan de autoprotección nivel 1 y también su comité de crisis. En otro puerto de Tarifa están canceladas todas las conexiones marítimas, pero en este caso por otra causa, por los vientos huracanados que están soplando durante todo el día en todo el área del estrecho, con rachas、eh, que están llegando en algunos momentos a los 90 kilómetros por hora. Y otro apunte, Marilón, según recoge la GBC, en Gibraltar no se han visto afectados por este apagón. Su red de generación y distribución、uh -huh. de energía pues、eh, funciona con normalidad porque no está conectada a la red eléctrica europea. Pero eso sí, el gobierno del Peñón p u e sigue s muy atento, muy de cerca a la situación a este lado de la verja. Como decimos, la mejor noticia hasta ahora es que ya en algunos puntos、eh, de municipios como Algeciras y La Alenia va retornando el suministro. Muchísimas gracias, Ana Torregrosa. Y esa curiosidad de en Gibraltar, claro, como no depende de la red eléctrica española, pues ellos tienen. en luz ahora mismo con total normalidades según nos ha comentado nuestra compañera anato regrosa r málaga josé valero que tengo aquí a mi lado、Buenas、josé、tarde. qué tal vaya tarde vaya tarde vaya día vaya vaya, vaya vaya todo, todo vaya, vaya todo, todo bueno. bueno poco a poco como se、bueno, supone poco、decir. a poco o y en e c h u r r i a n a me han dicho que ya ha vuelto la luz sí, y en menalmádena eso son s、eh, dos noticias que podemos dar limonar teatino cerrado de calderón el parque litoral son algunos de los barrios de la capital donde ya hay luz hemos hablado por ejemplo con uno de los vecinos fernando payá que nos ha comentado esto hace e s caso s m i n u t o s a q u í los vecinos de la zona del pato De Imperio Argentino y demás, ya tenemos luz desde las 4 de la tarde. Parece ya que funciona todo con normalidad. Hay que tener precaución de no coger el ascensor de momento, porque puede haber otro corte inesperado. Eso es importante también. la parte más occidental de la provincia, Sabinillas, en m a n i l v a fue de los primeros en tener luz ya, normalidad. Luego ya han vuelto, por ejemplo, en Torremolino, Benalmádena, Laurín de la Torre. Por ejemplo, en Benalmádena nos han comentado que ha vuelto a las cuatro y media. Se han realizado cinco rescates de personas atrapadas en ascensores. Se ha atendido a una persona que necesitó que los bomberos la asistieran con un grupo electrógeno para mantener un respirador en la zona de Benalmádena Pueblo. Muchas incidencias en cuanto al tráfico. Por ejemplo, hay problemas en la A7 ahora mismo, en Marbella, en San Pedro Alcántara. También hay en la MA20. Hacia hacia j a r d í n o en la A45, en Casa del Mesja. Los usuarios del metro han sido desalojados antes de la 1 de la tarde Adif ya ha informado de que queda suspendido todo el servicio. También, por ejemplo, en la estación m a y a z a m b r a n o los guardas de seguridad, por ejemplo, no dejaban acceder a la gente. En la capital, atascos numerosos ante la ausencia de semáforos. Los hospitales están funcionando con grupos elestrógenos con relativa normalidad. Natalia Menas, la subdirectora del materno y del Hospital Civil de Málaga. Ahora mismo tenemos una situación controlada en el hospital, se ha suspendido la cirugía programada pero se mantiene la, la actividad de urgencia, la actividad hospitalaria y, y toda la actividad oncológica. Hemos activado el plan de contingencia y las necesidades del hospital se, se están、eh, cubriendo. Estamos trabajando gracias al grupo electrógeno que nos da independencia eléctrica. Y también gracias a la labor de los, de los facultativos, que son muy importantes los empleados, que están todos poniendo las dos manos, por así decirlo. Están poniendo todo de su empeño. También desde el Clínico de Málaga se nos ha informado de que han podido mantener toda la actividad programada hasta las 3 de la tarde, gracias al suministro de los grupos electrógenos. A partir de esa hora, de esta nueva orden, se ha suspendido la actividad programada y se garantiza la actividad de tipo urgente. A los afectados se les va a reprogramar la cita. Son numerosas incidencias en, en comercios, bares, restaurantes. Nos hemos querido acercar a algunos de ellos a ver cómo lo han sufrido. María Carmen Godoy es la empleada de una panadería en m a l a g a Capital. Nos ha afectado bastante porque nos hemos quedado sin mercancía y claro, no podemos hacer más pan porque no tenemos luz. Todos、sí, y no nos hemos quedado sin horno, no podemos pesar tampoco la pastelería y lo, el congelador de helados también fue afectado y, y todo. La UMA ha suspendido, por ejemplo, su actividad académica. Y aquí, como hay mucho asunto de, de ciberseguridad, hemos hablado con algunos expertos en Málaga de Ciberseguridad que nos han comentado de que se están analizando las causas y por la forma de producirse el fallo nos apuntan y la recuperación que ha seguido produciendo a un fallo múltiple en varios subsistemas. Piden cautela, esperar a que se vayan estabilizando los sistemas y a ver si es verdad y se confirma todo esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Valero. Estamos muy pendientes y línea abierta. A ti te tengo muy cerca. Sí. ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Van a dar、um, casi casi a las cinco y media de la tarde. De dos minutos. Hay prevista una comparecencia de Pedro Sánchez.、Eh, la daremos en directo. Escucharán lo que nos comente el presidente del gobierno. Pero antes vamos a Huelva, Manolo Delgado. ¿Qué tal, Manolo? Hola, buenas tardes,、eh, Marilau. Pues sí, aquí poquito a poco va volviendo a la luz, en concreto en esta casa, en Canal Sur Radio, ya ha vuelto la luz. Contamos esta noticia con luz, por cierto. Mira, Enhorabuena. Estado... Gracias, gracias. <risa>、eh, el apagón general ha afectado al polo químico industrial de Huelva,、sí. al polo químico industrial onuense. b que rápidamente ha activado sus correspondientes equipos generadores para que la actividad en las fábricas pudiera continuar. Son unas 23 plantas de producción distribuidas en los términos municipales de Huelva y de Palos de la Frontera. El corte de luz ha afectado a todas las empresas, a todas las compañías de la IQB, la Asociación de Industrias Químicas y Básicas Sonuenses, incluidas tiendas y oficinas. También aquí en Huelva ha permanecido reunido, activado el plan de emergencias municipal en concreto la alcaldesa pilar miranda lanzaba este mensaje de tranquilidad pedimos que haya la máxima calma posible que haya los menos desplazamientos posibles y que en todo momento hagan caso a las autoridades competentes No han funcionado los semáforos de la ciudad. Desde las 12.30 los bomberos han recibido al menos una veintena de llamadas de personas atrapadas en ascensores. Hemos recogido, por cierto, las opiniones, las valoraciones de algunos onubenes.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 Por último, contar como curiosidad m a r i l ó q u e que a、bueno, algunos pueblos、uh -huh. de nuestra provincia el apagón de luz les ha cogido en romerías. Son pueblos como Cumbres Mayores, San Santa Bárbara de Casa o Puebla de Guzmán. pues manolo delgado muchas gracias parcialmente les estamos contando dónde está volviendo la luz parecen en sevilla también me comentan Tam... mis compañeros que también estival y Fíjate, martínez mariloc sí señora、eh, estamos aquí ahora mismo que nos ha dado un subidón、sí. como los picos de luz porque creo、claro. que está volviendo la luz a, a canal yo creo que sí porque estamos trabajando con generadores exactamente con generadores, con grupo, exactamente, con generadores. entonces es. que además estamos preocupados porque los generadores no son eternos esos tienen un tiempo de duración Y cuando se ha ido nos habían dicho que teníamos unas horas, con lo cual imagínate cómo hemos trabajado, n o、eh, reduciendo、mm. los ordenadores, apagando todo para intentar ahorrar el máximo de energía y poder alargar ese tiempo que teníamos que nos decían que eran como de cuatro、Las、horas. Ahora ¿no? sí habían dicho. Entonces parece ser Mariloc porque estamos teniendo picos que, de luz que va y viene. y bueno pues eso también estábamos cuidado, comentando cuidado, cuidado, con, eso, eso, ¿eh? cuidado sí, con esto、sí. porque no es el mejor momento para tener el móvil enchufado no es ¿eh? no, no. el、no. mejor ni nada ¿Y nada no el me nada quitando la, la nevera y un、claro. poco más lo fundamental s í、sí, y... y no coger los ascensores en estos momentos、no. exactamente bueno hoy mejor bueno, no no mañana otro día efectivamente Y, y decir que el ministro de fomento pues ha dicho que definitivamente durante el día de hoy mariló no va a haber trenes o sea que si alguien tenía previsto coger algún tren que sepan que hoy no va a funcionar、no. ningún tren en todo en todo el país ya va a ser a partir de, de mañana lo ha dicho hace un momentito que igual bueno pues alguien está pendiente de m、no, tengo que coger el tren a las 9 a las 10 bueno pues no no va a haber trenes durante todo el día de hoy y que no se acceda a las estaciones de tren a n t e el parón de los servicios información de servicio público nunca mejor dicho、claro. ¿no? no hay no hay que ir a la estación porque no va a haber trenes、no、va a haber trenes es una información importante、no、de, de servicio、tampoco. público que llevamos contando toda la tarde y bueno también comentar que los hospitales están están funcionando no ha habido ningún problema ninguno habrán tenido sus limitaciones pero、eh, están funcionando marilo、eh, nosotros、mmm, que sabes que tenemos este programa este espacio a las 7 de la tarde por tu salud que tenemos médicos los que teníamos solicitados casualmente nos han dicho desde vamos primera hora de la mañana para que vea todo el mundo c ó m o se trabaja con previsión pero muy prontito mariló a, nada a los 15 20 minutos de tener el apagón que que estaban todos allí que no iban a salir porque、eh, hacía falta refuerzos no se sabía lo que iba a pasar si podía llegar、eh, los compañeros que tiene otros turnos y entonces bueno todos los médicos todos los enfermeros todos los sanitarios se han quedado en los hospitales para lo que hiciera falta que yo creo que afortunadamente pues no ha funcionado todo c o normalidad n todos en nuestro s i t i o no los que efectivamente nos dedicamos a la información y en este caso al igual que、eh, las personas que se dedican a la salud pues en sus puestos no por lo que pudiese ocurrir、pasar. y ahora pues todo el mundo la, la pregunta es cuál es la causa、ahora、bueno bueno los, ahora ya está. estamos、bueno. ser parece ser t o d o s los gabinetes reunidos para estudiar ese ser incluida bruselas、mm. eh, incluida bruselas que está manteniendo reuniones con la comisión europea para y todos bueno, los responsables de la transición hay medios de comunicación internacionales que ya directamente están diciendo q u el e apagón se ha d e b i d o a los cambios extremos de temperatura o sea que no sabemos que va a decir el presidente país, sánchez si no, sí. Sí, no, no sabemos que va a decir sánchez pero ya en the times por ejemplo en、Apútene、este medio ya directamente、vale. están hablando、eh, parece que hay una recuperación del 5% De energía eléctrica ahora mismo en todo el país. Lo hemos visto en la ronda que hemos hecho con nuestros compañeros de las distintas emisoras, donde bueno,、pues、nos decían en Sevilla parcialmente, en Málaga parcialmente, Jerez parcialmente, Huelva parcialmente,、eh, en Algeciras la línea, parece que parcialmente también. un nivel, 5% están nacional, comentando ¿eh? 5%. en Extremadura, Galicia, Asturias, Cataluña, País Vasco,、sí. Andalucía y bueno parece que poco a poco, muy poco a poco pues va, va volviendo en todas estas provincias de momento está llegando poquito a poco en algunas zonas. Claro, tardaría en solucionarse、mmm, 6-10 horas, estaban comentando n o、mm. mm, esto es lo que dijo Red Eléctrica entre u n a s 6 y 10 horas、mm. si no me equivoco han pasado casi Cuatro cinco, y c i n casi o c ya, ¿no? Sí, cinco, ha sido casi, casi a la、ahí. una, sí, ¿no? sí, aproximadamente 12 y, y, y media, 12 y media. Bueno, lo que、pues、parece que horas, no, no claro, se acaba horas. de horas de apagar lo que no hace ha que no se acaba es el tráfico el tráfico parece no, que no se normaliza o no, no se lo acaba de escribir ahora nuestro compañero kiko canterla、hmm. me dice、eh, que está、eh, en un que está en un atasco、hmm. en un mega atasco claro es que esto no hay forma de, de venir es、claro. que el tráfico hasta que no se, se activen los semáforos、claro. y todo、claro. rollo, va a ser bueno, complicado es que ha hablado de semáforos、ah, parece Yuyu, ¿no? que han vuelto que precisamente a l o semáforos. s Ha ver u l t o ¿no? A v e si h a vuelto. pérez n u está con La compañera Charo Pérez está cerca de algún semáforo en Sevilla que parece que ha vuelto. Charo. Charo Pérez. saco e h l gado del tirón si、sí. ahí pues ¿no? no directamente el semáforo <risa> Ay, igual sí pero el, ella en el、no, no, sí, la, no, no, la conexión no, la conexión no, no es, llega. El semáforo sí pero ella、eh, no es que otra de las、bueno, la recomendaciones la pero no otra de、bueno. las recomendaciones que nos hacen es que ahora no abusemos que todo el mundo empiece otra ya, vez a llamar porque están claro, sobrecargadas las líneas e incluso internet el mundo quiere saber claro queremos claro, saber que claro que a su familia sobre todo p e r que tenemos a los hijos fuera No pero que nos puede pasar es cierta p r e o c p a c i ó n Yo debo reconocer、lógico. que me ha sorprendido positivamente la reacción de la gente a nivel、mm. global, e h porque、sí. los primeros minutos que no sí, se sabía,、mm. todo el mundo hemos estado un poco acojonados, si me permite n la sí, expresión, sí, porque, o sea, cuando la se hablaban de, claro,、mm. de Portugal, de Francia, todo el mundo pensaba a ver si esto, claro, como está el, el clima tenso, como está todo el mundo pensando、mm. en que si esto podía ser、eh, un ciberataque, claro, es que si esto podía mucho durar、miedo. muchos días, da mucho miedo,、claro. y la verdad es que me ha sorprendido、mm. la, relati la, la relativa calma、mm. sí. y tranquilidad de, con la que、mm. la mayoría de las La gente ha esperado、de、noticias hecho, a, hasta que se haya aclarado todo un poquito ¿no? si me permití s、sí. yo venía andando aquí al, a la radio de paseado por todo el centro de sevilla ¿eh? sobre la una por ahí y me ha llamado mucho la atención c ó m o estaba en los supermercados atendiendo a, a las embarazadas por ejemplo y había una chica una cajera en un supermercado que d e c í a que era ucraniana y que por desgracia esto para ella es lo m i s que habitual claro, claro, claro. estos cortes es ¿eh? lo que pasa que evidentemente vienen、ya. acompañado otra desgracia n o pero claro, Bueno, pues necesitamos más información sobre lo que ha ocurrido. Hay una comparecencia del presidente del gobierno desde Moncloa prevista para dentro de unos minutos. Vamos a conectar en cuanto podamos y en cuanto esté el presidente para, no sé, a ver si cuenta. Y, y Charo, que, ¿Qué es lo que ha ocurrido? En un s e m á f o Charo. o dónde está Charo? ¿Charo, qué tal? Charo Pérez. Hola, buenas tardes. Ay,、ah, mira, mira. Bueno, estoy、bien. aquí detrás.、Uh, de... parapetada de un se bici porque es únicamente donde tengo cobertura bueno deciros Ay,、okay. que he salido de la radio justo salir de los estudios centrales de canal su radio se fue la conexión a internet a mi teléfono、mm. no he podido contactar con vosotros he ido andando con un gol de justicia como se suele decir <risa> en estos casos hasta ronda de capuchinos hasta la, la gasolinera que por cierto tenía puesto en cartel de no hay combustible cerraron la gasolinera desde que ha ocurrido este apagón solamente、eh, tenían abierto para productos del supermercado Dice que no tenía que ha ido muchísima gente a repostar pero ellos cerraron porque no pueden ni cobrar siquiera solamente、claro. en efectivo y el combustible pues era difícil、eh, suministrarlo por lo tanto está cerrada la、eh, gasolinera de、eh, ronda de capuchinos nos decía que solamente había una gasolinera en torneo r e p sol torneo que estaba abierto para servicios oficiales para coches policía, de policía bomberos etc、eh, decidos que cuando he salido parecía un 1 de agosto Las calles apenas sin gente, la cantidad de autobuses con los que me he cruzado iban vacíos, dos o tres personas a lo sumo, extranjeros, había dos chicas de Marruecos. Que me han preguntado que, qué pasaba. Yo ahí chapurreando, intentando chapurrear en inglés.、Uh -huh. Me preguntaban si en Marruecos también había ocurrido y en Marruecos no, no ha pasado. Les decía que no teníamos constancia, que ha sido en Europa, sobre todo aquí en nuestro país. Y bueno, pues se quedaban、eh, sorprendidas n o por, por decir algo. Algunos bares abiertos, pero en e s tanto en Ronda de Capuchinos como en Resolana,、eh, supermercados como、eh, marcas como Más o Día están cerrados. Algunos bares, pero solo podían cobrar en efectivo. También、claro. deciros la importancia de la radio y de Canal Sur Radio, porque había un señor que me decía que estaba indignado, estaba escuchando otras emisoras, y claro, que de Andalucía no hablaban, que cuando se hablaba del sur de, de España, el sur de España, entonces que por favor incidiéramos mucho en que Canal Sur Radio informe a todos los andaluces de lo que está ocurriendo más detalles la hermandad de la macarena por supuesto está cerrada no ha abierto ni el museo ni nadie me decían desde la hermandad que no pueden decirlo porque claro no pueden acceder bueno el caos de tráfico porque no pueden decirlo a través de sus redes sociales entonces la hermandad de la macarena la basílica de la macarena está cerrada está cerrado el museo ya hay como no sé si os lo he comentado al principio ya hay、eh, semáforos aquí en barqueta y en parte de la resolana pero cuando yo iba para allá era como intentar ¿no? había muy pocos coches y era intentar arriesgarte a cruzar porque、mm. no había semáforos ahora sí se ve un poquito de más tráfico aquí en, en la barqueta como digo estoy aquí apostada detrás de un servicio porque es donde únicamente tengo cobertura y、mm, no sé el resto de compañeros que estén en las calles pero mi sensación ha sido de completa incomunicación、eh, con vosotros y completa、mm. incomunicación incomunicación para poder lo que está pasando se ve ya más ajetreo de tráfico、claro. Dime, Sí, sí, sí.、Eh, Puedes confirmar que efectivamente hay, hay semáforos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, por lo menos aquí, los que puedo comprobar en Barqueta y en parte de Resolana está ya comenzando、eh, la circulación regulada a través de los semáforos. Fíjate en la sensación que nos estaba contando nuestra、no、compañera Charo. <risa> ya se nota. <risa> ya se nota, ¿no? Gracias, Charo. Un saludo. La sensación que nos estaba contando ella era de impotencia. Y yo quería hablar contigo mucho esta tarde, eso, Borja. ¿no? Eh, la impotencia que tenemos ahora mismo, de, en mi caso, no haber contactado con mis hijos que viven fuera. Por ejemplo,、eh, en el caso de, otras, de, de, de otros padres que estábamos escuchando, Bueno, pues sabemos que no ha ocurrido nada grave, excepto este apagón. Pero hay que controlar eso. Y, también, ¿no? no solo... Esa sensación de angustia en la que nos encontramos ahora a...、mm. bastantes personas que no hemos contactado con nuestros hijos sobre todo marilo esa a n g u s t i a esa frustración n o de gente que no puede volver a casa de no poder contactar con familiares de no saber cómo están la tranquilidad que yo creo que nos queda también es bueno siempre que pasan desgracias somos los primeros en enterarnos no estamos es verdad que las conexiones están regular a nivel de internet pero bueno las noticias están ahí no paran de decir que no ha habido incidencias graves que no hay que preocuparse entonces es verdad que por ese lado creo que tenemos que mantener la calma y estar tranquilos pero es cierto por otro lado que bueno esas cosas de no saber cuándo vas a volver a casa cuando vas a poder、mm. coger ese tren, e s a c e r c a n í a ese metro, esos b u s e s que ahora parece ser que los están que están funcionando. Y, los que hemos salido temprano,、si、a saber cómo volvemos claro, luego. A,、si、<risa> nuestros hijos han llegado a casa bien, porque tampoco podemos eh, eh, exactamente. Claro, saber si han llegado o si, si no. no como, porque utilizamos los teléfonos, u t i las i z m o el WhatsApp. redes sociales, el y WhatsApp. Las redes, en fin, y todo para todo, y de una manera ¿no? muy y inmediata todo, y claro, de、es. una manera muy de te escribo y me contestas porque estás ahí o veis que lo leo.、Mm. Entonces esa impotencia, esa frustración, esa angustia es verdad que hay que respirar un poco tomarlo con calma porque es una situación que nos ha pillado completa y absolutamente desprevenidos para la que no estamos preparados porque obviamente tú no te preparas generalmente para una desgracia de este tipo porque estamos muy acostumbrados a darle como tú decías al principio marilón interruptor y que haya luz abre un grifo y hay agua a、uh -huh. pero es cierto que estas sensaciones de preocupación de angustia de, de,、uh -huh. de incluso de ansiedad hay que respirar un poco y que mantener la calma las cosas muy despacito、uh -huh. están volviendo a la normalidad otra vez si、sí. respirar hay que tomárselo con calma lo, lo Volverán, es、uh -huh. cierto que hemos visto un montón de atascos, pero y lo ha comentado antes, y yo también ¿no? nos ha sorprendido mucho, yo viniendo para acá en el coche, ese civismo de. No hay semáforos, ¿no? Pero hay un paso de cebra, ves que alguien va a cruzar y todo el mundo se para.、Sí. Y policía local.、Sí. De todas maneras, para... mira, Borja,、eh, i、eh, Mariló. Es verdad que p r e s i o n a n t e esta situación que nos ha pillado muy d e s p r e v e n i d o le está poniendo en, en pie、sí. nuestro civilismo también. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad, que afortunadamente parece que poco a poco se está restableciendo. Pero desde aquí tendríamos que exigirle también, porque la Unión Europea, el Gobierno no paran de hablarnos de los famosos kits de emergencia, que eso está muy bien, que todos los tengamos, que me parece. y demás después、sí. de este susto me parece maravilloso que ¿no? lo tengamos、sí. pero también habría que darle un, po un poquito una pollita a la a la unión europea y a las administraciones、mm. para que se instauren protocolos para saber esto porque、exacto. a nosotros nos están insistiendo en que、no、tenga toda la responsabilidad claro porque、no. yo por ejemplo entonces,、si、yo que puedo, difícil, imagínate claro, que、no. yo puedo tener mil euros en mi casa siempre para que、sí. pase una cosa de estar ahora si yo vuelvo a un supermercado y se ha caído no s sé, y no me pueden cobrar en efectivo para、mm. que me para que me sirve eso exacto entonces hay、mm. que instalar también una serie de protocolos、mm. para que cuando pase estas cosas supermercados o, o la, no te hablo de la g a s o n e r a porque la g a s o n e r a depende del suministro eléctrico pero que alguien te pueda o sea, a mí no me sirve de nada tener muchísimo dinero si luego nadie me va a poder cobrar、eh, o sea, y luego otra cosa、eh, que yo creo、mm, eh, totalmente eh, que... Yuyu, compañeros y compañeras, algo que no debemos despreciar en absoluto es que hay cosas a las que volvemos, parece que no les damos ya importancia, por ejemplo, en、mm, la radio、mm, de pilas, sí, que es fundamental, es. pero es que acaban de contarnos que en ese kit de supervivencia es fundamental que las tengamos sí, en c a s a una radio de pilas. Claro, sí, a totalmente. Bueno,、pues、Siempre una pequeña pausa、oh. para la publicidad y seguimos. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formación.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.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 Directora Yolanda Centeno. ¿Y ¿Qué derechos tiene una llegada? Una mirada necesaria sobre los nuevos modelos de familia. Alexandra Jiménez, Juan Diego Boto, Cliff g a r r i e l Tras el verano, 16 de mayo, solo en cines. Canal Sur, con el cine andaluz. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-355349.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 Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos.、Mm. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos alfer. Saludables, 100% natural, frescos. Es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar r e c i é n hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos alfer. El picoteo más saludable. Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca. Vina San Pablo Motor. Tu concesionario oficial BMW en Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Fallo eléctrico masivo, ya saben lo que ha ocurrido desde las doce y media de la mañana, que nos han dicho que tardará en solucionarse en algunos sitios de Andalucía, como les estamos contando.、Eh, va llegando、eh, a cuenta gotas, bloqueadas carreteras, transportes, telecomunicaciones. Red eléctrica, estamos esperando que dé algo más de información. Hay prevista una comparecencia del presidente del gobierno de la que estamos también pendientes. Y bueno, parte de esa tensión, un 5% eléctrica, dicen que se ha ido recuperando, pero tan solo un 5%, sobre todo en algunas zonas de Andalucía, como les hemos comentado. Se ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez lo ha hecho para abordar este apagón. Este apagón ya saben que ha golpeado también a Portugal.、Eh, desde las 12 del mediodía, 12, 12 y media, pues esto afecta a millones de ciudadanos y les estamos contando las consecuencias. ¿no? Estamos hablando de lo que, hablábamos hace un instante de lo que psicológicamente está implicando para quienes no tenemos comunicaciones con nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Y no s o l o eso marilo personas que vivan solas personas que,、claro. no、tengan, que necesiten、uh -huh. temas de ayuda y dependencia、uh -huh. eh, hoy por e l además que una cosa que me ha g u s t a d o mucho que ha dicho i más no como en estas situaciones es cuando recuperamos las cosas que vamos dejando atrás con tanta modernidad、uh -huh. y una de las cosas y lo hemos hablado muchas veces en el programa no el tema de la vivienda y demás no es las cosas de los vecinos yo bajaba para para el garaje para el p a r k i n g para venir para acá y cuando tú me encuentro a mi vecina del quinto oye que si te hace falta algo que si necesitas lo que sea cómo vas tú tú tienes agua qué tal tus niños decir recuperar un poco eso también este tipo de situaciones porque bueno son situaciones de muchísima tensión de mucho agobio sobre todo de muchísima incertidumbre de miedo incluso entonces claro pasar esto en soledad o en o en edificios en los que prácticamente vive solo s o sola se hace mucho más complicado entonces esa cercanía quizás también sean sean este tipo de, de digamos de porrazos de realidad yo creo que de vez en cuando nos tienen que llevar a replantearnos、ah, cómo estamos、sí. planteando el mundo ¿no? <risa> La vida. Borja, ver a le puede... qué p u e decir s d e por ejemplo a una persona porque parece que todo le ocurre al ciudadano pero que a los periodistas nunca nos pasa nada no p u e solamente no, lo contamos no, no, que nunca nos pasa nada no m lo l l e v a que、no、te, tenemos un testimonio hace un momento hablaba yo de mi compañero k i k o c a n t e r l a que、sí. está en deportes es compañero de aunque es de, de la tarde de toda la vida、sí. pero bueno se lo hemos e ido a deportes una temporada、no. eh, que estaba en un atasco pero q u é va m a r i l ó Sí. a ver borja cómo gestiona、no、lo tengo aquí que va s i s i d o mucho peor、kiko. que te lo cuente él Buenas tardes, ¿qué tardes, tal? Ver, ¿Qué ¿qué ha han contado, me han contado que kiko canterla ha estado、sí. en un ascensor、sí. uf, madre Y f o、no、han tenido、mía. que sacar los bomberos a ver c ó m o h a sido?、Sí. A, ver, por así, por por por por a ver kiko cuéntanos porque、nada. esto es lo que le ha pasado a mucha gente uf, hoy pues nada yo venía había salido de casa y sobre las 12 y algo con el ascensor para subir a mi piso y justo l e doy vamos a los dos segundos se, de repente se bloquea el ascensor entonces digo bueno vale pues le voy a dar inter, a m í no me hace gracia porque tengo algo de claustrofobia ¿no? entonces ya de, de momento hay el、claro. sudor ya digo bueno y nada l e y le voy a dar a intercom para poder hablar con bueno con la compañía que ya, pas, ya pasó hace unos años también que me, me quedé encerrado y la e intercom y mandaron unos técnicos y a la media hora estaba ya en, sin ningún problema fuera En、este n e caso el interno c o m funcionaba entonces digo bueno pues voy a buscar miro un número ahí en el en papelito del de ascensor y digo voy a llamar claro voy a llamar a tener dos líneas móvil, claro、mm. o ya los、Depende、sudores e terror los sudores era un poquito más <risa> y que dice <risa> cuánto tiempo pues nada pues ya va hasta el 112 ya, tiene, el ascensor tiene tiene un, una sirena entonces、oh, ya、ah. a partir tuve pulsando varias veces y dando golpe s en el ascensor y, y ya vinieron un par de vecinos y y nada me dijeron que que nada que no iban a llamar pero que no podían llamar que no tenían línea、y、digo bueno pues saliera más a la calle porque no s é habrá un p r o b l e m a de cobertura salir un poco más y no es que tampoco hay línea en la calle digo, pero eso c ó m o va a ser yo he estado hablando por una, vamos por prácticamente、rarita. por tener una a mí me entraba para, para que os hagáis una idea yo tenía un filo abierto en el ascensor De, de 3 4 milímetros más o menos por ahí me、oh, entraba、yeah. el aire sabes、oh, por suerte me no hacía mucho calor、no. ha estaba tú、tío? solo s í estaba yo solo y e n qué planta te has quedado me he quedado prácticamente en arrancar es decir en ¿Ah? la m u alta no, no, no llegaba ¿no? a uno dos、no、horas? A una, unas dos ah, horas ah, casi、vale. sí al final pues nada qué... ellos fueron a buscar a los bomberos porque los bomberos no podían atender nada al 112 tampoco el 112 tampoco entonces bueno pues Eh, fueron a buscar a los bomberos los, dijeron, los bomberos le dijeron que que tomaban nota pero que tenían mucha urgencia y que irían cuando pudieran、claro. total, pero nadie el, en tu bloque tenía la el, llave el, claro que es lo que pasa que hora laboral entonces falta la persona que tenía esa llave、ah, no, que... Que claro. Allí, claro. Lo, lo llamaron por bueno lo, no, sé cómo, no sé cómo lo realizaron el caso es que apareció con una llave、Uf. maestra digamos que tiene pequeñita dos horas después y justamente llegó la policía y la policía fue la que utilizó me, me dieron me dieron la llave y abrieron un poco el ascensor para, para pasarme la llave Eh, yo lo que les pedía digo por favor a b r í la puerta de la calle que me entre corriente de aire porque ya, yo necesito respirar es lo que necesitaba o sea, en, en eso te,、no, te empieza a faltar、uh, un poquito el aire no y、claro. al final yo decía digo qué pena que no tengo aquí ningún libro ni nada yo v e n í a con un m a c u t i t o pero de ese deporte <risa> y sin móvil en qué piso vive un tercero pues ya te entregando voy para subir los vecinos Una conversación para realizar、sí, al final había una movida,、claro. una movida tremenda había 20 vecinos allí y bueno al final salió、no, dando、no、abrazos ahí como Un tengo a sara jiménez al teléfono que ha visto cómo rescataban a, a, Kiko, a Kiko. Una, Kiko Canterla. una pareja de personas qué tal bienvenido bienvenida hola paquí sara s a r a o p a q u i a ver Sara, venga, Sara, Sara. Sara, ¿me escuchas? Sara, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo, cómo estás?、Bueno, Uff, qué difícil. Bueno, con... bueno, un poco asustada con todo esto.、Sí. Qué pena. qué pena que no puede escuchar a, a sara por eso no hemos abierto los teléfonos hoy usted dirá, pero bueno dirán los oyentes c ó m o que no ha abierto los teléfonos h o y、si、todos los días pero no es muy difícil la comunicación por teléfono ni móvil ni fijo, eh, eh. vía whatsapp también pero bueno de todas maneras si podéis mandar un mensaje de cómo estáis cómo lo estáis viviendo pues ya sabéis que el 670 94 30 15 670 940 200 en cuanto coja el mensaje nosotros lo lanzamos、con、como re, en este caso con retraso pero a l con、si、retraso pero como、si、en este caso venga y, y yo quería preguntarle Kiko, después、en、de un momento 50 minutos que ha llegado la luz en la、ah, zona centro、si、Ah, muy bien s í estaba no, dando y... paso a los mensajes un momento estivaliz seguimos escuchando soy la madre de torremolino en torremolino acaba de venir la luz ahora mismo dentro de lo malo que está pasando me s t e me pagaremos menos luz ¿eh? porque de s d e las dos y media、Verdad. sin luz se nota en el recibo de la última v e r Mari. d d a bueno todo, mira 670 <risa>、bueno, y ahora c o n lo que se nos haya descongelado 6, 70 940 200 no, en cinco horas no, no. no da tiempo no, no. en o、bueno, no no、hayamos suponido ningún preconceito. cinco horas de este apagón、no. que paraliza al país Y andalucía les estamos contando en este programa especial hoy por supuesto nuestro contenido no cabe duda es el apagón el fallo eléctrico、sí. yo decía que tenía esperanza antes de acabar el programa nos quedan que ahora solucionará en parte de andalucía o j a l á ojalá estivaliz no que por continuar con con kiko cuando ha salido el ascensor cuando él me ha escrito que he leído、sí. lo que tú me has mandado que que e s t a b a s l u en g o e un atasco te ha tocado todo s í no yo luego h e subido a casa he comido h e e s t a d o esperado un rato para escuchando por la radio porque a, yo le decía a mis vecinos cuando estaba dentro del ascensor digo buscar una radio a pila es que, canal, y, a ver sí, qué、claro. dice, qué porque digo, e s tiene o t que ser un ciberataque o algo así p o r claro malo que me estáis contando Yo claro,、sí. e e s t a d o alucinando dentro del ascensor porque es que Me, me lo toma no sé es que parecía surrealista no todo lo que estaba pasando ¿no? mm. y, y nada ahora, ahora nos reímos no pero la verdad es que yo pasó a un mal ratillo、sí. y seguramente haya gente、normal. todavía que, te, que tenga、mm. este tipo de problemas y ya más、mm. comunicado no con lo cual es un tema bastante si、sí, no y con ese poco de claustro fobia aquí al final no, eso es, sí, sí, lo, que es que pero es fíjate q u é buena manera de gestionar lo que has dicho o y、pues, encima e me quedo encerrado y no tengo un libro claro, y no tengo la la tal v e c i y al final tú también aunque no lo t u v i e s este has intentado regular ahí un poco o sea que también la gente que esté o lo que tú decías de los vecinos ¿no? que al final te pones a charla r con la gente y te entretiene un rato sigues ahí pero、mm. están lo que se están más distraídos ¿no? antes hablaba estival i del de oscar puente de la última información que ha dado sobre el tema de los trenes de media y larga distancia y acaba de, de decirte a través de x、eh, que respecto a los servicios de cercanías el objetivo es recuperarlos en un plazo de dos horas desde que se recupere el suministro eléctrico es decir que si dentro de este ratito más o menos se va recuperando que la gente más o menos tenga esa tranquilidad de que en breve no a lo mejor en breve breve pero bueno que al menos hoy podrá llegar、eh, a su casa si el sobre todo el servicio de cercanía se s restablece que es lo que está、mm. intentando d i c e n eso sí después de una o dos horas entre una y dos horas después de que se restablezca el suministro eléctrico、sí, el servicio de cercanías si、sí. no、bueno, si me permite un poco Kiko, de claro que sí mira pues yo como te decía he comido luego h e esperado un poquito de tiempo para salir de casa y yo、eh, al salir yo vivo afuera de sevilla En un yo un, en un tramo que normalmente en coche hago en no, no te exagero tres minutos he tardado una hora y v e i n t en e pasarlo sí, sí. eso ha、sí, sido la entrada de sevilla por la carretera de utrera la entrada de monte quinto que mucha gente de sevilla pues, pues lo conocen ¿no? eh, que eh, claro no sabíamos nada n o、no、sabíamos por donde tirar por la derecha si cogen dirección por un lado de la, la, la circulación n v a por otra entonces、eh, yo me he metido por la, por la circunvalación y ahí no h e e n c o n t r a d o mucho problema h e e n c o n t r a d o un tráfico relativamente normal hasta incluso una a p a r i c i ó n menor de la habitual cuál e ha sido para mí y, y yo creo que eso tenemos que estar todos un poco concienciados en la rotonda porque pero de los semáforos porque se lo han convertido en rotonda es decir lo han conizado han puesto cono delante de debajo del semáforo porque están todos apagados、mm. que lo que pasa que como hay mucho tráfico los coches de, hay muchos que frenan porque tienen de repente que en vez de seguir recto tienen q u e hacer una rotonda、mm. Entonces yo he visto ahí Fernández y ya he visto yo peligro. ¿Por qué? Porque claro, tienes que hacer una rotonda, tienes que hacer e l paso y, el... y no lo ves venir. claro, claro. Y es,、mm. Hay que tener mucha precaución.、Mm. El, el, claro, el、sí. el por eso, el eso el la recomendación hoy era que los desplazamientos a la medida no, no, de lo posible corte, se sí, evitaran. Sí, se, y se y aquellas personas que tengan que ir a trabajar si no están restablecidas la luz, que sepan que no tienen ningún problema en sus trabajos, que será un trabajo remunerado aunque no puedan acudir al mismo. Porque ese、sí. es el llamamiento que se ha hecho. Sí, anda ya lo ha dicho la de l m i n i s t e r i o de trabajo. También el y a d e r m i s o retribuido por el apagón. Exacto. permiso de ejecutivo para pagar evitar los desplazamientos sobre、Eso、todo también、es. por evitar los colasos p para los servicios de emergencia más claro. que claro. los atacos que también p e r o para que los servicios de emergencia puedan realizar su trabajo lo más rápido posible es lo más importante ahora mismo hacer caso pues、eh. a lo que nos está llegando no、eh, si la d gt nos dice que evitemos los desplazamientos bueno pues hay que hacerlo yu yu mil gracias gracias、Mariló. que sea breve la vuelta a casa、gracias. jesús a c e v e d o también igualmente、eh, muchas gracias Gracias si seguimos hablando. Vamos a escuchar las noticias. Y lo último sobre este apagón que paraliza el país y Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.